Vamos a hacer oración, mis hermanos, eh, Shabbat Shalom, poderosos los benditos y los guarden, mis hermanos. Vamos a hacer oración y vamos a comenzar, mi hermana Luz será quien te da la, la enseñanza hoy. Así que, bueno, hacemos oración, ¿sí? Bendito el de Abraham, y Isaac y de Jacob, venimos delante de ti en el nombre de nuestro don Yeshua, Magia. Nos presentamos, bendito el ojín. tú que moras en los cielos tienes tu trono, en la tierra has puesto por estrado de tus pies... Venimos a exaltarte, a adorarte solamente a ti. Dito el te pedimos en el nombre de Yeshúa que en este día de Shabbat que comienza, que podamos abrir nuestro corazón y oír y comprender tu palabra, como nuestro Maestro enseñó, que tiene oídos para oír oiga. Queremos oír lo que tu Rúa está enseñando a las congregaciones a lo largo de toda esta tierra en donde está tu pueblo guardando este día de Shabbat. Queremos oír y queremos entrar en esa menujada que has preparado para el pueblo tuyo, oh bendito Elohim, que podamos entrar, que podamos conocer. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, de tus siervos que enseñan tu palabra, también de tu pueblo que está sobre la tierra. Tengas misericordia, no tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros males. Tennos misericordia, perdónanos si no nos pongas a la luz de tu rostro. Te rogamos bendito Elohim que no pongas a la luz de tus rostros nuestras maldades porque ese será el día que habremos de perecerte en misericordia, compasión. Míranos con agrado y danos tu yalón bendito Elohim en el nombre de Yeshua. Te lo pedimos, te rogamos Padre Santo. Te pedimos por aquellos hermanos que aún no se han conectado que realmente podamos cada uno de los que hemos escuchado tu palabra entender que tenemos que guardar este día que santificar este día de Shabbat porque así tú nos los has mandado. Este es tu día santo, el día agradable a ti. Este es un día de delicia. Que lo podamos mirar como nos dice Isaías. Que sea un día, una delicia para nosotros sabiendo que venimos a buscar. Y a comer de esa de ese maná, de esa enseñanza, de ese conocimiento que nos puede dar la vida eterna. En este escudriñar los escritos que tienen el poder para darnos vida eterna que cada Shabbat que, que vengamos sea en esa manera buscando ese día como una delicia en el nombre de Yeshua te lo pedimos sabiendo también que estamos cerca de tus fiestas, de tus moed que podamos comprender y entender bendito el ojil que tú nos has llamado a ser un pueblo apartado de entre todos los pueblos de la tierra un pueblo en singular, un pueblo en particular por medio de las enseñanzas de nuestro amado Yeshua Mashia quien nos santifica en el lavamiento del agua por la palabra que podamos un día llegar a decir y que se diga de nosotros lo que tú, amado Magia, dijiste de tus discípulos ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado que podamos estar limpios por esa palabra para que podamos recibir esa rúa, que es la arra que es ese sello hasta el día de la redención, de la posición adquirida bendito lojín, hasta el día en que podamos levantarnos en la vida en tus muchas infinitas misericordias, bendito lojín te ruego por mi hermana luz que va a dar esta enseñanza Yo te ruego por ella, te pido que pongas tu palabra de Emet en la boca de ella, bendito Elohim, y que nunca permitas que tus siervos que enseñan tu palabra se llenen de soberbio, de orgullo, sino antes bien que entiendan que tú eres aquel que resistes a los soberbios, pero das gracias a los humildes. Que les das tu enseñanza y tu conocimiento a aquellos que te buscan, que son pobres y humildes de espíritu, bendito Elohim, porque de ellos es el reino, dijo Mashiach Yeshua Bendito a los pobres, a esos a los que tú viniste a llamar para darles el conocimiento de tu palabra y llenarlos de tu justicia. En el nombre de Yeshúa te agradecemos por ser ese pueblo al que tú estás llamando para ser un pueblo apartado y que podamos santificar este día de Shabbat. En el nombre de Yeshúa. Amén. Shabbat shalom, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Bien, mis hermanos, les invito a que... Eh, busquemos en nuestras escrituras Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a leer del 16 hasta el 18 eh, veremos hoy acerca de lo que son las lenguas aquí algunos hermanos ya han escuchado el tema pero Hay otros que no lo han oído. Vamos a hacer un estudio hoy para ver de qué trata este este asunto de las lenguas. Y vamos a poner mucha atención a lo que nos está diciendo allí eh, Pablo, en el, en, el, en su carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, del verso 16 al 18, por favor. Eh, no sé quién puede hacerme el favor de leer. Sí. Si gustas, le leo, hermana. Sí, mi hermana Mireya, gracias. Porque si no bendecir más que con el Espíritu, como dirá, amén, a tu acción de gracias. El que ocupa el lugar del no iniciado, pues no sabe lo que dices, cierto, tu acción de gracia es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más no todos vosotros.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 Tú la verdad piendas gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim que hablo en lenguas más que todos vosotros. Nos está diciendo allí... No, está bien, mi hermana, mire ya, lo leíste bien. Eh, nos dice allí entonces... Está diciéndonos el, el apóstol Pablo... Nos dice que él habla en lengua más que todos... Y vamos a ver de qué se trata este hecho de que él habla en lenguas más que todos. Nos está diciendo o nos está advirtiendo antes acerca del hablar en lenguas que no es no es malo, es bueno hablar en lenguas, pero en la intención del hablar en lenguas nos está indicando que debe ser para edificación de quienes escuchan. Ese es el principal punto del que está tratando aquí Paula. Por eso nos advierte. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces el punto está en si edificamos o no edificamos a quienes nos escuchan en este en este aspecto. Y pablo da gracias de que él habla más que todos los demás en esas lenguas, pero ¿a qué hace referencia este hecho? Vamos a leer ahora el verso, del verso 18 hasta el verso 21, y allí nos va a aclarar este el apóstol a qué se está refiriendo cuando él dice que habla en lenguas más que todos los demás. Vamos a poner atención a lo que nos está diciendo en estos versos, por favor, del verso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 pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oiré, me oirán, dice el Señor. Entonces aquí Pablo nos explica. Soy gracias a lohim que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento ¿Cuál es el objetivo? Aquí nos lo dice, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y aquí pasa a explicarnos a qué se refieren las lenguas. Primero nos dice que el objetivo de las lenguas, eh, o, o mejor, el objetivo de hablar a la congregación es enseñar para que todos sean edificados, y ahora nos dice, en el verso 21 nos va a explicar de qué se trata esta, este hecho, el de hablar en lenguas, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, está citando entonces a Isaías, es allí donde encontramos esta, este texto que está citando el apóstol. En Isaías 28, exactamente en el verso 11, viene este esta cita donde donde dice En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y Pablo nos está haciendo la referencia de que este texto en otras lenguas y con otros labios Está haciendo referencia a ese don, a, esa, a el hablar en lenguas. Allí nos ha puesto nuestro hermano César la cita de Isaías 28. La leemos, dice así. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esa es la cita que tomó el apóstol en 1 Corintios 14.21. Y está diciendo que, Precisamente este texto de Isaías 28:11 hace referencia al hablar al hablar en otras lenguas, que es lo que el Señor eh Yeshua había prometido a sus discípulos. Lo leemos en Marcos 16, verso 17. Allí el Señor le hace una promesa a sus discípulos de que quienes creyeran en él Eh, les seguirían ciertas señales y entre esas está el hablar en nuevas lenguas o en esas otras lenguas vamos a leerlo por favor Marcos 16 verso 17 allí vamos a encontrar que esta promesa les hizo el Mashiach y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera los demonios hablarán nuevas lenguas hasta ahí Continúa, mi hermana. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del hombre. Entonces, entre las cosas entre las señales que le seguirían, está nombrando el hablar en nuevas lenguas. Y el apóstol Pablo está diciendo... Que eso era en cumplimiento a la profecía de isaías 28 cuando leemos isaías 28 vamos a encontrar que habla del masía y nos y nos dice um, que él mismo sería el que haría esto de hablar en otras lenguas de, de hablarle al pueblo en otras lenguas y que no le entenderían Vamos a ver, eh, antes de ir a Isaías 28, ya vamos a ir a Isaías 28 en un ratito, pero antes de ir para allá, quiero que veamos algo respecto a, a lo que nos decía el apóstol en Primera de Corintios 14, verso 17, donde nos venía diciendo desde el 15, que pues, oraré con el Espíritu,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 Pero quiénes son esos edificadores o quiénes son los que se encargan de edificar al pueblo? Vamos a verlo. Vamos a verlo en una parábola. Allí también cita otro texto de la misma para, de la misma profecía de Isaías 28 que ya vamos a ver en un ratito. Y el Mashiaj está hablando a los a todo el pueblo. Vamos a leer allí Mateo 21 del verso 41 hasta el verso 46. Allí nos van a decir quiénes son esos edificadores. Vamos a poner atención a esta parábola. Y vamos a ver quiénes son los edificadores en esta parábola. Le damos por favor, Mateo 21 del 41 al 46. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y, a, y arrendará su viña a los a otros labradores que le peguen que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon, no sé si los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. hasta el cuarenta y seis mi hermano y oyendo sus y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano tenía, temían al pueblo porque éste tenía por profeta entonces nos está diciendo allí el en el texto que leímos mateo 21 del verso 41 al 45 eh, dice el masia eh, después de haberle citado la parábola de la viña Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y está citando también palabras de la, de la misma del mismo capítulo 28 de Isaías. Nos dice el verso 43, dice, Allí el Mashiach explica lo que significa esta expresión La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo Verso 43 dice El reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado una nación que produzca los frutos de él Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado Sobre quien ella cayere le desmenuzará Oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quiénes. ¿De quiénes hablaba Yeshua? si ¿Sí están siguiendo la lectura, mis hermanos? Muy bien, de los enseñadores. Me llega un poquito tarde el chat, mis hermanos. Entonces dice... Escribas y sacerdotes, nos está diciendo ahí en el verso, dice, oyendo las, estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, entonces, ¿quiénes son los edificadores que desecharon esa piedra? Vienen a ser aquellos eh, principales sacerdotes y fariseos, ellos son aquellos edificadores, también, También vamos a encontrar en la Escritura, vamos a leer Colosenses y allí nos va a decir, nos va a hablar también acerca de lo que es ser edificados. Vamos a Colosenses capítulo 2, el verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y el Mashiach. Hasta el 7. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque ausente de cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua Mashiach, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así que habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de él filosofía de huecas y sutileza según las tradiciones de los hombros conforme a los rudimentos del mundo y no hay no según magia gracias mi hermana entonces nos dice que somos sobre edificados en masía confirmados en aquella fe en la cual hemos sido enseñados esa fe en la cual hemos sido enseñados nos está mostrando como mi hermana leí hasta el verso 8 y que es contraria a las huecas sutilezas y a las tradiciones de los hombres. Entonces vemos cómo es que somos edificados en la enseñanza y no en tradiciones, no en huecas sutilezas. Ahora, leíamos eh, o decíamos hace un momento que ese es el principal objetivo de que haya algún don o de que el Señor nos transmita sus dones por medio de su ruaj, de que su pueblo sea edificado por medio de esos dones. Y especialmente, pues estamos tratando el de las lenguas, ¿de qué se trata? Pablo nos estaba diciendo entonces, verso 21, En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Allí nos está explicando de qué se trata este el hablar en lenguas vamos a ir ahora sí a isaías 28 ya teniendo eh, entendido que somos edificados en la enseñanza entonces vamos a ir a isaías 28 vamos a leer a allí la profecía y acerca de quién nos está hablando que vendría a hablar en esas en esas nuevas lenguas en esas lenguas y ¿A quién no entendería el pueblo? Porque está refiriéndose precisamente a Israel, de que no la entenderían. Vamos a ir a Isaías 28 y leemos. Leemos desde el verso 1 hasta el verso 11. Allí nos va a dar una profecía que vamos a poner atención para que podamos comprender de quiénes se está hablando y quiénes serían pisoteados y quién sería el que vendría a pisotear a aquellos, a aquella, bueno, vamos a leer la profecía. Vamos a ir a Isaías 28 del verso 1 al 11, por favor. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturbios del vino. He aquí el señor tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador como ímpetu de recias agu aguas que inundan con fuerza derriba a la tierra con los pies con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil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 ¿Quién se hará entender doctrina ¿A los, des, a los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo y a los cuales él dijo, este es el reposo.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 Ahora, esta profecía aquí nos está diciendo que está dirigida a la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Quiénes son los ebrios? Dice que son aquellos que fueron aturdidos por el vino. ¿Dónde nos está mostrando quiénes fueron aturdidos por el vino? Allí me pone, me, me pone, o nos pone ahí en el chat mi hermano Eliezer, que fue el... Eh, los sacerdotes y, y los profetas, ¿en dónde lo vemos? En el verso 7, en el verso 7 nos está diciendo, nos dice Pero también estos erraron con el vino y con las sidras se entontecieron ¿Quiénes? El sacerdote y el profeta erraron con sidra Fueron trastornados por el vino Se aturdieron con la sidra ¿De qué manera? Dice, erraron en la visión tropezaron en el juicio ahí nos está diciendo en qué manera es que se, se fueron aturdidos de qué manera es que tropezaron nos está diciendo en la visión y en el juicio de esta manera fue que ellos vinieron a estar aturdidos vinieron a, a tropezar vinieron a estar ebrios nosotros hemos leído en muchas ocasiones que el Señor le reclama al pueblo que faltaba juicio en ese pueblo, que faltaba misericordia en ese pueblo. Lo leemos en, en Miqueas, lo leemos en Isaías, lo leemos en muchos en muchos profetas donde nos, nos muestra que este pueblo estaba lleno de injusticia. Por ejemplo, en Isaías 1 les les eh, manda a que aprendan a hacer eh, justicia al, a los huérfanos y a las viudas que restituyan al agraviado y cosas por el estilo también eh en los tiempos del Mashiaj el mismo Mashiaj les dice que han dejado de lado la misericordia y el juicio ¿Por qué? Porque ellos eh usaban el poder o o el el juicio para beneficiar al que les al que les podía pagar, al que les podía ayudar, pero no juzgaban conforme a la palabra del poderoso. Es decir, la palabra había sido infructuosa en medio de este pueblo. Por eso nos está diciendo que quienes tropezaron fueron el sacerdote y el profeta. Así que ellos vienen a hacer la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, el sacerdote y el profeta. ¿Qué pasaría con ellos? Dice que vendría uno, verso 2, «He aquí el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso»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 ¿Quién iba a ser la corona y, y la diadema de hermosura? El mismo Señor. Ya no serían aquellos ebrios, aquellos sacerdotes, aquellos profetas que tropezaron con la visión, en el juicio también cerraron, sino sería el mismo Señor. Así que de la manera que serían pisoteados es que serían quitados de su lugar, ya no serían ellos la corona sino vendría a ser el mismo Señor, porque nos dice en el verso 5, en aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y por diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces, ¿por qué aquel que vendría, o quién sería aquel que vendría del que nos habla el verso 2? Lo vemos en el verso 5, allí nos da la respuesta cuando nos dice que él tomaría ese lugar perfecto. Él mismo sería quien vendría a hacer esas coronas de hermosura, de gloria. Y quitaría de, de su lugar aquellos que tropezaron, que erraron. porque vendrían a ser quitados? En el verso 8 nos está dando la respuesta. Nos dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. En la mesa no puede haber vómito ni suciedad. En la mesa... Debe haber eh, alimentos agradables, alimentos deliciosos, alimentos bien servidos, que sean sean eh, agradables para, para tomarlos, ¿verdad? Pero nos dice que en la mesa había vómito y suciedad. ¿Por qué? Porque habían tropezado, porque estaban ebrios, y por eso viene este resultado de no haber nada limpio en la mesa. ¿Para quienes Para el pueblo. Recordemos que el Mashiach mismo, él se presenta como el que sirve. Cuando él le habla a sus discípulos, les dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que él estaba sirviendo, ¿y qué servía? Precisamente su palabra, su enseñanza, como nos escribe aquí nuestro hermano Marcelo. Cuando nos cita las palabras, vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero. Entonces nos hace ver que debe aprenderse lo que significa la misericordia. Es algo que se aprende, algo que también se enseña. Y es lo que debía enseñar el, el sacerdote, el profeta al pueblo, pero no lo hicieron. Sino que, eh, como nos dice el verso 8, la mesa estaba llena de vómito y suciedad. Por eso es que Yeshua cuando representa ante el pueblo él invita a todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia a que la busquen en él a que vengan a él y sean saciados a que vengan a él y la y encuentren esa osostacia en esa hambre y esa sed de justicia En Juan 6, Juan capítulo 6, el maestro invita a todos aquellos que quieran eh, saciar su hambre, a que coman de él. Capítulo 6 de Juan, vamos a leer por favor el verso 40 48 hasta el verso 52.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 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, a sí mismo el que come, él también vivirá en mí. Gracias, mi hermana. Entonces vemos que allí el Mashiach les invita, dice, yo soy el pan de vida. Este, verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y luego les invita, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que el que quiera tener vida debía eh, acercarse a él y comer. Él estaba sirviendo ese pan, él estaba sirviendo ese alimento eh, no contaminado, ese alimento eh, que daba vida. Y en el verso 63 nos explica claramente... Que ese, ese alimento es la palabra. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el Señor aclara. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, nos está diciendo que... Esa, ese alimento que Él nos ofrece, que es su palabra, lo podemos o realmente lo comemos cuando creemos en lo que Él nos está diciendo, cuando creemos lo que Él nos enseña, es allí cuando comemos ese alimento realmente, cuando viene a ser parte de nosotros. Por eso es que está diciendo, en el verso ahí en Isaías 28, vamos a ver, a, a volver al verso en el que quedamos, 28 versos, 9, vamos a leer y pregunta, pregunta eh, el Señor allí, ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Precisamente porque ese es el alimento, ese es el alimento que debe estar servido en la mesa, no ese vómito y suciedad que había o que estaba puesto a la mesa, en el tiempo en que Él llegó y que estaba siendo servido por aquellos que habían sido trastornados, que estaban aturdidos por el vino, que como ya vimos era el sacerdote y el profeta. Y por eso es que acá Él viene y pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Vemos como el Señor nos está hablando aquí en este en, en en ese lenguaje de parábola y nos pregunta, ¿quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le dará de comer? ¿A quién será a esos aturdidos por el vino, a esos que están ebrios, que están borrachos? Y la respuesta es no, a ellos no, sino a los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Por qué? Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y aclara porque un poquito aquí y otro poquito allá. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales les dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado. Pero no lo hicieron, no dieron reposo al cansado porque sobre la mesa había solo vómito y suciedad. Y este es el refrigerio, más que, más no quisieron oír. Por tanto, la palabra le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vemos entonces aquí que el Señor nos nos explica en el mismo capítulo a qué hace referencia cuando nos habla de la de la comida que debería estar puesta en la mesa. Es esa ciencia, esa doctrina. Ahora, ¿a quiénes se les enseñó esta ciencia y esta doctrina? Vamos a ir a Salmo 8. En el Salmo 8 vamos a encontrar que nos habla también de esos eh, destetados, de esos arrancados de los pechos.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 Allí en el Salmo nos está diciendo de la boca de los niños y de los que maman. Esa es la misma expresión de la que está hablando el profeta Isaías cuando dice a los destetados, a los arrancados de los pechos. Eh, y dice acá el salmista, de la boca de los niños y de los que maman fundaste una fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Con qué objetivo se fundó esta fortaleza? Dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El objetivo es que sean callados aquellos que habían estado enseñando error, que habían estado enseñando mentira. Una fortaleza, mis hermanos, entendemos que una fortaleza equivale o se hace solamente cuando hay... Eh, o en tiempo de guerra, más bien. En tiempo de guerra es cuando se construyen fortalezas para esconderse, para tener seguridad del enemigo. Y nos dice que esa esa fortaleza fue fundada de niños. Cuando... Eh, Cuando nosotros, eh, o mejor dicho, nosotros ya sabemos, hemos estudiado también en otras ocasiones, que estos niños están representados en la Escritura por sus propios discípulos. Lo podemos ver en Lucas, eh, capítulo 10, del verso 20 al 21, y allí vamos a ver que, el mismo maestro, ¿no? El mismo maestro está mostrando, se está alegrando porque el Señor escondió aquellas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos de aquel tiempo? El sacerdote y todos los príncipes de Israel. Allí, vamos a leer desde el 17, por favor, Lucas 10, 17 al 21, y vamos a ver cómo es que el Mashiach nos está mostrando quiénes son esos niños que, de los que él fundó esa fortaleza ¿Quiénes son esos destetados De los pechos a quien él enseñó Doctrina y ciencia? Vamos a leerlo allí, Lucas 10 Del 17 al 21 Volvieron los 70 con gozo Diciendo, Señor, aún los demonios Se los sujetan en ti Y él les dice, yo veí hasta Satanás caer del cielo Como un rayo He aquí os doy potestad de aullar serpientes Y escorpiones, y sobre toda del enemigo y nada os dañará pero no os regocijais de que los espíritus se os sujetan, sino re regocijados de que vos de que vuestros nombres están escritos en los cielos en aquella misma hora yhua se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños sí Padre, porque así te agradó Muy bien hermana, gracias Nos dice entonces Volvieron los setenta con gozo Diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan En tu nombre Yeshua les responde Yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo, he aquí os doy potestad De hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Aquí vemos que ellos, eh, o como leíamos en el Salmo 8, nos dice para hacer callar al enemigo y al vengativo. Acá el maestro les da poder sobre quién? Dice aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos entonces dice que esa fortaleza la construyó de, eh, de los niños para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando dice allí que los los 70 volvieron diciendo los demonios se nos sujetan en tu nombre entendemos que los hacían callar que aquellos falsos enseñadores aquellos eh, aquellas enseñanzas mentirosas no tenían poder o no podían que eh, Resistir mantiene a los 70 que fueron enviados, enseñados en la doctrina del Mashiach. Entonces por eso dice allí, los espíritus se nos sujetan, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Mashiach les dice, no se alegren de eso, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora, verso 21, dice, en aquella misma hora Yeshua se regocijó en el espíritu y dijo... Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Este es el enemigo, sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son esos niños? Sus discípulos que fueron enviados. Sí, Padre, porque a ti te agrado Entonces vemos aquí que esa fortaleza fue formada no de sabios y entendidos, no de estudiados y enseñados. Eh, por los doctores y maestros sino por personas fieles, humildes que creyeron en Él como decía en Juan 6.63 la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida más hay aquí algunos de eh, que no creen estos por el contrario sí creyeron en lo que Él les enseñó estos por el contrario sí creyeron y se mantuvieron en esta enseñanza que el Mashiach trajo, y por eso vinieron a hacer esa fortaleza que el Señor eh, había profetizado que, que construiría en el Salmo 8. También son estos a quienes se les enseñó ciencia y doctrina, por eso dice eh, Yeshua, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y, y entendidos, y las has revelado, las has enseñado a los niños y dice, "Sí, padre, porque así te agrado? Entonces, vemos por qué el Señor pregunta, porque el Señor hace esta pregunta, ¿A ¿quién se enseñará ciencia y a quién se enseñará doctrina? Entonces, nos dice nos dice Eh, por eso nos hace esta pregunta el maestro, eh, hablando acerca de la enseñanza, ¿a quién sería sería eh, revelada? Y nos nos responde en Lucas, que fue revelada a los niños. Y esos niños vienen a ser sus discípulos. ¿Pero en qué manera? ¿En qué manera fueron ellos enseñados? Dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, Así que el maestro vino y enseñó en una lengua que el pueblo no entendió. Ese pueblo no entendió, ese pueblo no quiso entender, no quiso escuchar esa esa enseñanza. No la pudieron comprender, como nosotros hemos leído eh, en la escritura en Mateo 13, cuando el maestro se acerca al pueblo y les enseña eh, en parábolas, Y resulta que este pueblo no lo entiende. Vamos a leer Mateo 13. Mateo 13. Y allí en el 10 eh, encontramos que él se acercó al pueblo a hablarle en, en parábolas y el pueblo no lo entendió. Entonces sus discípulos mismos le hacen la pregunta. ¿Por qué les hablas por parábolas? Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 8. Eh, 15, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene cerca, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les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 Y con los oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean, con los ojos. Con los... Entonces nos dice que los discípulos se acercan y le preguntan, ¿por qué él les habla por parábolas? Él les responde, porque a vosotros os he estado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a ellos, la pregunta de Isaías, ¿a quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará entender doctrina? Y el Señor les responde aquí, a vosotros os he dado saber los misterios de los cielos, más a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.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 Entonces, por eso nos estaba diciendo, porque en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, pero nos dice, aún así, no entenderán. Porque sus oídos, sus ojos, su corazón, no estaban dispuestos para ir al Poderoso. Estaban puestos en otras cosas, en sus tradiciones, en su orgullo, en muchas cosas, Menos en la voluntad del Poderoso. Entonces nos dice que por esta razón no podían oer, oír ni entender lo que el Mashiach les decía. Por eso también esta es la respuesta a la pregunta que nos hacía en Isaías, donde eh, nos hace la pregunta, ¿a quién le enseñaría esa ciencia? ¿A quién se le haría entender esa doctrina? Y el mismo maestro también nos está diciendo en Lucas 20, eh, 10, 21 que sería a sus propios discípulos. Ahora, eh, esta profecía de Isaías 28 no termina ahí. Nos dice, no nos continúa diciendo Isaías en el verso 14, allí nos de hecho nos revela quién es aquella corona de la soberbia de Caín más claramente, Y nos dice, por tanto, eh, Isaías 28.14 en adelante, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra del Señor. Esta viene a ser eh, otra identificación, como lo decía en el verso 7, de quién es esa corona de soberbia de Efraín. Dice así, por cuanto habéis hecho pacto, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Vemos entonces cuál era el vómito que estaba servido en las mesas, falsedad y mentira. Eso era lo que enseñaban los eh, los varones burladores que gobernaban a ese pueblo. Allí mismo nos está diciendo que es ese vómito del que estaba llena la mesa. Dice, falsedad y mentira. Verso 16. Por tanto, el Señor nos dice así. He aquí he puesto en Sion, he aquí he puesto en Sion, por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere,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 que ese turbión del azote es uno. Ese uno entendíamos que era el mismo Señor según el verso 5 que vendría a reemplazar esa corona de soberbia y él en cambio sería corona de gloria y diadema de hermosura al remanente del pueblo. Entonces nos dice verso 19. En el verso 18 nos dice que cuando él pasara... Serían pisoteados por él. Luego, verso 19, luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque el Señor se levantará como en el monte de Peracín. Como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su obra extraña y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burleis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor de los ejércitos. Entonces, vemos cómo ese, ese que es como turbión de granizo y como torbellino trastornador, es la misma piedra que el Señor puso por fundamento, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Por eso es que nos está diciendo, como leíamos hace un momento, que el mismo Mashiach habla de esta piedra en Mateo eh, 21, vamos a leerlo eh, nuevamente por favor, del 41 hasta el 45, dice, Y en el 44 vamos a poner atención que nos habla de que esa piedra sobre quien cayere será quebrantado. Eh, perdón, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere será desmenuzado. Vamos a leerlo por favor otra vez, Mateo 21, 41 al 46. Le dijeron, le dijeron a los a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña y a otros labradores que le que le paguen el fruto a su tiempo. Dishuas les dijo: Nunca le disteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y en esa y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, el que cree en y el que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 Vendría a ser ese turbión que, que destruiría aquellos edificadores que fueron los que desecharon a esa piedra del ángulo. Vamos a ver también Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 hasta el verso 7. Y allí también eh, Pedro nos va a identificar a esa piedra que es el Mashiach. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más que Elohim, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí. Pongo en sí la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en el precioso, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de su piezo y roca que hace caer porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también desestinados. Gracias, hermana. Entonces allí nos está diciendo claramente de qué modo tropiezan en la piedra, dice al no obedecer, al no creer en lo que Él ha enseñado, al no creer en esa fe que Él nos ha traído. Eh, entonces... El objetivo de explicar Isaías 28 hasta este punto es entender que quien debía cumplir esta profecía es el Mashiach, es nuestro Adón, Yeshua, el que debía venir y cumplir esta profecía. Eh, él es el que en extraña lengua, en lengua de tartamudos, hablaría al pueblo. Y esa es la cita que nos da el apóstol Pablo Jesucristo para que entendamos qué es el hablar en lenguas. Cuando Pablo ahí en 1 de Corintios 14 nos dice eh, que él es el que que él habla en lenguas más que todos y nos invita a que no porque o nos hace ver que no porque él tenga esa capacidad o ese don eh, lo usa para gloriarse o algo así. Pues dice, pero prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. que 10.000 palabras en lengua desconocida? Ahora nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Allí nos está mostrando que esta es... Porque a esto hace referencia el, el, el hablar en lenguas. A la manera en que el Mashiach vino y habló a este pueblo. ¿De qué manera fue que vino y habló? Lo leíamos en Mateo 13 hace un momento. En parábolas. Él vino y habló en parábolas al pueblo. Y por eso dice, en, otros, en otras lenguas, en otros labios, hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán. Ni aún así comprenderán. Vemos cómo eh, el apóstol nos está relacionando directamente el hablar en lenguas con ese lenguaje que el masías usó para re, para dirigirse al pueblo cuando estuvo aquí en la tierra vamos a leer eh, también capítulo 8 de juan verso 43 y vamos a ver qué este ese, ese pueblo precisamente no pudo comprender ese lenguaje, tal cual lo decía eh, ya la profecía en Isaías 28. Vamos a leer, por favor, eh, Juan capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de, vuestra, de, de vuestro padre queréis hacerlo. Gracias, mi hermana. Entonces, la la pregunta que hace ahí el Mashiach es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué decía Isaías 28? Porque en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me entenderán, ni ni aun así me oirán, dice Pablo. Y dice allí el Mashiach, ¿por qué no entienden mi lenguaje? La respuesta es porque no podéis escuchar mi palabra, porque no ponían atención a lo que Él estaba enseñando, porque no ponían atención a lo que Él les estaba transmitiendo. Que es también lo que nos decía el Mashiach en Juan 6.63 cuando dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos aquí que no pueden creen No creen, no podían poner eh, o no podían dar crédito a lo que sus oídos estaban escuchando, por eso es que ellos no podían comprender el lenguaje en el que les hablaba, por eso es que ellos no podían entenderlo y tampoco lo ponían por obra, por eso también venían a ser desobedientes porque simplemente no podían dar crédito a lo que el maestro les estaba eh, hablando constantemente vemos en la escritura que el maestro eh, le hablaba a, los, a al pueblo les hablaba en ese lenguaje por ejemplo allí cuando leímos eh, en lo que fue juan 648 en adelante cuando les dice eh, si no come si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida eterna Y ellos pensaban que era literalmente, los los mismos judíos preguntan, ¿qué está diciendo este? ¿Cómo podremos nosotros comer su carne y beber su sangre? Y aún sus propios discípulos, vemos que dicen, dura es esta palabra, quien la puede oír? También, eh, si nosotros buscamos eh, la enseñanza del Mashiach, Casi todo el tiempo eh, hablaba sin ser comprendido por el pueblo, hablaba sin, sin que le entendieran, porque estaba cumpliéndose precisamente precisamente esa esa profecía en otros labios, en otras lenguas hablaría a este pueblo. Y no me entenderán, que es lo mismo que nos profetizaba también el salmista eh, Asaf en el Salmo 78, verso 2, cuando... Él nos está diciendo allí, Calmos 78, verso 2, vamos a leerlo también. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Solo el 2? Solo el 2, mi hermana, gracias. Entonces dice allí, abriré en parábolas mi boca. Es lo mismo que nos está diciendo en Isaías eh, 28, 11, en otras lenguas. En, en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán. Entonces, eh, vemos que el maestro habló en esas otras lenguas, en esos extrañas lenguas que el pueblo no entendió. Y Pablo nos está haciendo referencia precisamente a eso, a que él hablaba más lenguas que todos. Él conocía ese lenguaje que usó el Mashiach, Pero dice, sin embargo, yo prefiero hablar con mi entendimiento para que me entiendan, para que pueda enseñar a otros. Y vemos que hace referencia precisamente a ese lenguaje en el que vino a hablar el Mashiach. No hace referencia a, a otra cosa. Eh, vamos a leer Primera de Corintios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 Pre, que las interprete para que la iglesia reciba edificación siempre el objetivo es que la iglesia sea edificada y es edificada mediante la enseñanza como leíamos en isaías de ciencia y de doctrina eh, recordemos que el maestro el maestro cuando estuvo aquí eh, habló con sus discípulos y y él les advirtió que Él estaba a la mesa como el que sirve. Eh, ahí en Lucas 22, eh, Él les hace la referencia, les pregunta, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces vemos que el, el Maestro estaba sirviendo a la mesa, ¿verdad? Por eso él vino a tomar aquel lugar de la corona que veíamos eh, en, en Isaías 28, y vemos que él se sentó a la mesa a enseñar ciencia, a enseñar doctrina, pero con el objetivo de que su pueblo fuera edificado, fuera consolado, como nos dice aquí Pablo, fuera exhortado. Esas tres cosas hizo el Mashiach con sus discípulos, los edificó, los exhortó, los consoló, Y lo hizo, lo hizo en el tiempo en que él estuvo con ellos, cuando, de esa manera es como se cumplió lo que leíamos atrás en el Salmo, que edificó aquella fortaleza. Ahora nos está diciendo Pablo, que este es el objetivo de que nosotros tengamos estos dones, edificar, exhortar y consolar al a todo el Padre a todo el grupo, a toda la iglesia, como nos está diciendo aquí. Ahora nos está hablando de la profecía también. Eh, antes de continuar, mis hermanos, yo quiero preguntar si si vamos eh, si estoy dejando claro que es el, el hablar en lenguas o el hablar en otras lenguas. Si estamos entendiendo o si me estoy dando a entender al respecto. ¿Qué es hablar en otras lenguas? Si pueden definirlo, mis hermanos, para ver. Eh, no solo me pongan sí, sino qué es lo que han entendido hasta ahora. Para que yo pueda evaluar eh, también. Ok, mi hermano Jaime. Bueno, mi hermano Jaime escribió, hermana, las lenguas es la misma enseñanza. Mi hermano César escribe relacionado con las parábolas. Mi hermano Gastón, que esa extraña lengua eran las parábolas del Mesías. Mi hermano Eliezer, en lengua de tartamudos. ¿Podría ser un poco más específico, mi hermano Eliezer? Mi hermano Gastón escribe, esa ciencia y conocimiento tenía que ver con esa enseñanza de Yeshua o el eterno de la antigüedad. Bueno, principio -so 6x6. -so -so. eh, mi hermano Ezequiel dice, entendiendo las parábolas por medio del estudio, esas son las lenguas extrañas. Mi hermana eh, mi hermana mi hermano Armando y Sara el la enseñanza que se da por medio de las parábolas. Y pregunta mi hermano Jaime, entonces lo que hacen las iglesias que no se entiende qué es En cuanto a su pregunta, mi hermano Jaime, en la escritura, en la escritura nos dice que, en la escritura nos está diciendo, nunca nos habla de que fuera un, un idioma que no se entendiera. Por ejemplo, cuando le hemos hecho dos, nos dice que Partos Medos, Selamitas, Del Ponto y bueno, de las regiones aún más distantes los oían hablar en sus propias lenguas en sus propios idiomas así que no nos hace referencia a algo que no se entendiera eran eh, por ejemplo en ese en este caso nos habla de, de lenguas que se que se usan entre los seres humanos no eh, lenguas distintas o un idioma diferente pero en lo que nos está hablando pablo, aquí en, en Primera de Corintios 14, ya vemos que hace referencia a este a ese lenguaje que usaría el Maestro en su venida. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, nos está diciendo que los profetas ya les habían hablado, los profetas ya les habían eh, traído el mensaje del Poderoso, como la vamos a ver enseguida, vamos a ver acerca de la profecía, que es este don que es ser profeta, entonces ellos ya habían traído el mensaje del poderoso, pero no habían querido oír, entonces él les hablaría de otra manera, que fue por medio de parábolas por esa lengua extraña, pero ni aún así lo quisieron oír, ni siquiera de esta manera quisieron tampoco tampoco escucharlo. Eh, nos pone Jaime mi hermana Mirella el que habla en lengua extraña asimismo sí se edifica esa lengua extraña es las o oh, ya está respondiendo la pregunta de mi hermano Jaime esa lengua extraña es las palabrerías sin entender como el tradicional lenguas pentecostales bueno ya teniendo en claro hasta aquí que lo que hace referencia el apóstol Pablo en, en ahí en, en el capítulo 14 de primera de Corintios es ese lenguaje en el que Mashiaj vino a hablar el cual el pueblo no entendió que ni aun en este pueblo quiso en este perdón en este en este lenguaje el pueblo quiso escuchar al maestro quiso escuchar al al señor vamos a ver lo que hace referencia el apóstol cuando nos dice el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Les invito a mis hermanos a que pasemos, ahí en, en el mismo capítulo de 14 de Corintios, al verso 22. Bueno, vamos a leer desde el verso 20 Hasta el verso 25 Por favor vamos a ponerle atención Por qué razón Es más importante el profetizar Que el hablar en lenguas Como dice Pablo A menos que el que habla en lenguas Las interprete Vamos a leerlo por favor Del 20 hasta el 25 Hermanos No seáis niños en el modo de pensar sino no sed niños en la malicia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 a Elohim, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias, mi hermano. Antes de, de ir a lo que es la profecía, vamos a tener en cuenta que significa no ser niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a ir a Hebreos, Allí en Hebreos nos va a explicar qué es la madurez, de qué se trata el ser maduros en cuanto a la fe. Primero vamos a leer um, capítulo 6. Bueno, vamos a leer desde el verso, capítulo 5, verso 11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 cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de los y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el detenimiento del bien y del mal Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de la fe en el oído, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias, mi hermana. Entonces nos dice, verso 13...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 Y enseguida nos viene a explicar en qué sentido se ejercitan esos sentidos. En cuanto a la doctrina, ahí nos está hablando de las doctrinas. Entonces nos está mostrando que debemos ejercitarnos en ese conocimiento. Eso es ser maduros. El que tiene ya los sentidos ejercitados para diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, como nos lo dice acá, diferenciar el bien del mal. Y eso nos está invitando Pablo en el capítulo 14, cuando nos dice en el verso 20 de Corintios, no seáis niños en el modo de qué? De pensar, sino ser niños en la malicia. ¿En qué debemos ser niños? En la malicia, en la maldad, en eso sí, no buscar la malicia, sino que, dice, más bien, ser maduros en el modo de pensar. Entonces, en nuestra manera de pensar en cuanto a la escritura, de entender la escritura, de escudriñar, debemos buscar la madurez, debemos buscar esa perfección, que es la palabra para madurez, que es teleios, que significa, si nosotros la buscamos, Vamos a encontrar, que la, la dice allí, eh, calidad, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. También la vamos a encontrar en Santiago, ya les digo, Santiago, capítulo 1, del verso 3 hasta el 6 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia tu y sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él le dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a otra parte de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, condición gloríes en su exaltación, pero el que rico en su humillación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Está bien, hasta ahí, mi hermana. Gracias. Entonces nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, para, hacer, para que no nos falte cosa alguna, ¿qué debemos pedir? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la perfección la podemos alcanzar solo si el Poderoso nos la concede, pero nos está diciendo Santiago que la podemos alcanzar si la pedimos. Nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o le falta alguna cosa para ser perfecto, Dice, pídalo a elohim el cual a todos da abundantemente y sin reproche y le será dada entonces vemos a qué nos hace esa eh, oa que nos hace referencia el apóstol cuando nos está diciendo cuando nos está diciendo que eh, seamos maduros o perfectos en el modo de pensar es decir en el conocimiento de la palabra en el conocimiento de la verdad por eso es que él dice pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sean niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar y nos cita por tanto Isaías donde nos habla allí de qué es ese, ese hablar en lenguas, de qué es ese conocimiento en otras palabras. Ahora sí, nos sigue diciendo, vamos a volver a Primera de Corintios, donde nos habla de, de nos sigue hablando así eh, el apóstol, capítulo 14, verso 22,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 es decir, si todos hablamos en lenguas y entra alguien que no conoce el significado, como vamos a leer aquí del 6 en adelante, en el mismo 14, si alguien entra y no entiende el significado de lo que decimos que va a pensar, que estamos locos, está diciendo Pablo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es justado. ¿Por qué? Al profetizar dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Elohim. Entonces, ¿qué es la profecía? Será como algunos eh, pretenden que es revelarle a las personas lo que les va a pasar en los siguientes 20 días, lo que les ha pasado, lo que han hecho en sus vidas lo que tienen escondido y no quieren revelar eso será la profecía o qué será la profecía nos dice que la profecía revela lo oculto del corazón de cada uno tanto del incrédulo como del que ya pertenece al pueblo de elohim la profecía tiene esa tiene esa esa cualidad dice el lo oculto de su corazón se hace manifiesto ¿Qué es lo que manifiesta En los pensamientos del corazón, mis hermanos? Vamos a Hebreos 4 Vamos para Hebreos capítulo 4 Y vamos a leer el verso 12 Porque allí nos está diciendo ¿Qué es lo que realmente revela Las intenciones del corazón De todo ser humano? Vamos a leerlo allí, por favor Apítulo 4 de Hebreos verso 2. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esta palabra es la palabra de él. Por eso nos dice que esa palabra es viva y eficaz. Revela, discierne las intenciones, lo oculto del corazón del ser humano. Por eso es que en el capítulo 14 el apóstol le está diciendo y si todos profetizan lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará al Señor declarando que verdaderamente el Señor está entre vosotros entonces ¿qué es el profetizar? El profetizar es el dar a conocer la palabra, el dar a entender la palabra, eso es profetizar. Vamos a ver la luz. ¿Sí? Sería dar a conocer este misterio del Evangelio del que hablaba Pablo, ¿no? Vamos a verlo con algunos ejemplos de la Escritura, mis hermanos, para que veamos de qué se trata. Eh, como lo ha dicho mi hermano Marcelo, vamos a ir, por ejemplo, de un profeta del que no conocemos profetías o, o premoniciones, vamos a decirlo así. Pero la Escritura nos dice que él era profeta. Sin embargo... Vamos a leerlo, por favor, en Lucas, capítulo 7, del verso 24 al 28. Allí el mismo maestro está hablando de este varón, que como les digo, no conocemos alguna premonición de él, pero sin embargo el maestro dice que no hay otro profeta como él. Y vamos a ver qué fue lo que hizo, cuál fue su profecía. Vamos a leer, por favor lucas 7 24 al 28 cuando se fueron los mensajeros de juan comenzó a decir de juan a la gente que saliste y saber al desierto una caña sacudida por el viento más que saliste y Isabel a un hombre cubierto de vestiduras delicadas he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están más que saliste y Isabel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 Entonces vemos aquí que habla de Juan el Purificador o el Bautista, como le conocemos la mayoría. Dice el mismo Maestro, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Verso 26, ¿Mas que salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito... ¿Cuál era la misión de este profeta? Veamos, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cuál es el objetivo del profeta o del que profetiza? Preparar al pueblo, como lo hizo eh, Juan. Cuando, eh, cuando Juan vino, su único objetivo era preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Ese era el objetivo de Juan, y dice que por esa razón él era un profeta. Así que, estamos viendo, eh, nos cita aquí mi, mi hermano, luz. ¿sí? Eh, como por ejemplo, cuando el mismo Isaías está diciendo, eh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio en Isaías? También es 53 creo que está. eh Él está anunciando que el pueblo tenía que escuchar ese evangelio, cosa que no hicieron, no escucharon. O sea, los llamaba que se arrepintiera el pueblo, que guardara los mandamientos, que guardaran su Torá. Y se lo está citando en Romanos Pablo también. sí Que ese Israel fue un pueblo que no escuchó, que no obedeció la voz del Poderoso. O sea, no se convirtió al, al Evangelio. Y también está anunciando, y es un profeta, ¿no? Pero está anunciando algo, está llamando al arrepentimiento, ¿no? Exactamente, mi hermano, lo has dicho exacto. Es el llamado acá? al arrepentimiento. Y acá mi hermana analía me analía me dice que una forma de, de, de eh, el mesías mismo de escudriñar los corazones de las personas era cuando al fariseo le decía por ejemplo sepulcros blanqueados no se los estaba diciendo por por decírselo se los decía con una eh, porque veía que lo que había en el corazón de ellos que querían dar muerte que había mentir en sus bocas y cuando también les está diciendo Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren cumplir. Que el primer padre, eh, o sea, este diablo, mató, dio muerte. Y así como aquel, ellos también estaban queriendo dar muerte. Ahí es como que eh, los está, eh, los está como dice ahí en Hebreos 4 lo que leías vos, ¿no? Como que está eh, penetrando esa palabra hasta lo más profundo, parte el corazón y revela las intenciones que tenían en el corazón ellos, ¿no? Así es. Es, es lo que nos dice también acerca de Juan, vamos a leer Lucas capítulo 1 verso 17 Allí vemos cuál era la misión de este varón que es llamado profeta A pesar que él no dio como dijimos ninguna premonición, ninguna ningún hecho que sucedería al futuro no Él simplemente vino y ¿qué hizo? Preparó un pueblo bien dispuesto para el eterno eso es eh, profetizar vamos a leerlo por favor capítulo 1 de lucas y verso 17 por favor e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto Más claro no puede ser, dice Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Entonces, por eso es que Pablo está diciendo Me gustaría que todos hablen en lengua Pero prefiero que todos profeticen. Es decir, que se, que sean capaces de preparar a otros para el Señor, para hacer un pueblo bien dispuesto para el Señor. Vamos a leer también, mis hermanos, les voy a invitar a que leamos. Eh, vamos a, les voy a invitar a que leamos Zacarías. Así como nos hablaba mi hermano Marcelo acerca de Isaías, que su misión fue llamar al arrepentimiento a aquel pueblo que estaba, como dice el mismo Isaías capítulo 1, que estaba herido desde la coronilla hasta la punta del pie, toda hora hinchazón y podrida llaga, les llama al arrepentimiento. Asimismo Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, vamos a leer del verso 16 al 21, esta es la labor de un profeta, Ezequiel 16 13, capítulo 16 hasta el 21. Allí nos vamos a, a nos va a quedar muy muy en claro qué es profetizar, qué es o cuál es el objetivo de profetizar. Y me dijo: "Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus en, tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel." Luego Creo me dijo, que, mi hermana, ¿estás leyendo Ezequiel? Sí, estoy en Ezequiel, pero antes dijo Zacarías, no sé si es Zacarías o es Ezequiel. No, Ezequiel, mi hermana, perdón. Ezequiel 3, 16 al 21. Perdón si di mal la cita, mis hermanos, disculpen Y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de israel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 Amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, pero fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gracias mi hermana. Entonces aquí vemos cuál es la función de la profecía o de profetizar. Por eso Pablo nos está diciendo, yo prefiero que todos profeticen, ¿por qué? Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por vigilante.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 de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, ¿cuál es la función del profeta? Si nosotros revisamos desde desde, no sé, Moisés, vamos a poner Moisés, eh, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel Y por todos los profetas, hasta hasta Juan, el purificador, el bautista, vemos que su misión fue esta, dar a conocer al pueblo en qué situación se encontraba. Si el pueblo estaba pecando, mostrarle por qué estaba pecando, llamarlo al arrepentimiento. Si el justo se había pervertido de su camino, también llamarle a la cordura, que regresara a la justicia. Este es el objetivo de la profecía. Por eso es que Pablo nos está diciendo en primera de Corintios 14 que él prefiere que todos profeticen. ¿Por qué dice? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará al Señor. Entonces, vemos claramente por qué Pablo nos está diciendo que es mejor profetizar ...que el hablar en lenguas, a menos dice, a menos que el que habla en lenguas profetice, en ese caso, eh, perdón, eh, las interprete, en ese caso, entonces, eh, viene a ser realmente de edificación, no sé si está claro mis hermanos lo que es la profecía, eh, hasta aquí, por favor, vamos a leer entonces, vamos a volver a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer del 6 en adelante del 6 hasta hasta el hasta el 11 del eh, primera de Corintios 14 del verso 6 al 11 Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ver, ante los pues dos hermanas Primera de Corintios 14 del 6 al 11 ahora pues hermano si yo voy a vosotros hablando en lengua ¿qué os aprovechará? si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, la cítara si no dieran distinción de voces ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diéreis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decir? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras seré extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Gracias, mi hermana. Entonces vemos aquí que Pablo nos está explicando claramente por qué es por qué nos está diciendo eh, lo que ya habíamos leído en el verso 23 al 25, donde nos dice que si la iglesia se reúne,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 Dice, si yo ignoro el valor de las palabras. Hoy en día, para este grupo que estamos aquí, realmente, eh, pues todos conocemos ya eh, en la gran mayoría el valor de las palabras. Cuando hablamos eh, en el lenguaje de parábolas que viene en la escritura, ¿cierto? Conocemos el valor de las palabras. Ya no somos como extranjeros, ya no somos... Como, o sea, ya entendemos, pero si alguien viene acá y, y nosotros hablamos solo en parábolas no nos va a entender qué es lo que nos está diciendo el apóstol. Por eso nos dice que por la lengua debemos dar, ¿qué? Palabra comprensible. Nos está invitando entonces a que realmente eh, demos... demos eh, con claridad el mensaje demos con claridad la enseñanza a eso nos invita nos está diciendo por ejemplo en el verso 7 ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta la cítara si no dieren distinción de voces cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara y si la trompeta diere sonido incierto quién se preparará para la batalla Así también vosotros, si por la lengua no hubierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, es decir, será inútil hablar. Será pérdida el hablar si nosotros no hablamos eh, o hablamos en esas lenguas sin dar interpretación de ellas, como lo que hemos hecho hoy al leer la, para la profecía de Isaías 28, Aquí está en lenguas, pero al interpretarlas hemos hecho que sea palabra comprensible, que tenga un mensaje con significado y con intención para cada uno de nosotros. Nos dice en el verso 12 allí mismo, Primera de Corintios capítulo 14 verso 12 nos dice así: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 ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces nos invita aquí a que busquemos poder interpretar estas lenguas, pero lo más importante, el verso 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese procurar abundar en ellos nos está mostrando que no solamente, o más bien, que esos dones no vienen eh, de forma mágica, como nos lo hacen ver algunas algunas congregaciones. Esos dones no vienen por obra y gracia, así en un momento, sino dice procurar abundar en ellos. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, Cuando le pide que no descuide el don que hay en él. El no descuidarlo es ejercitarse, como decía eh, Hebreos, es eh, tener los sentidos ejercitados en ese conocimiento, ese discernimiento del bien y del mal. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y leamos, por favor, el verso 13 hasta el 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, sí, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del Espíritu. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que... ...tu aprovechamiento sea manifiesto a todos... ...ten cuidado de ti mismo y de la doctrina... ...y persiste en ello ...pues haciendo esto te salvarás a ti mismo... ...y a los que te llengan... ...entonces nos dice acá... ...entre tanto que voy... ...ocúpate en qué... ...en la lectura... ...en la exhortación... ...y en la enseñanza... ...no descuides el don que hay en ti... ...que te fue dado mediante... ...profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando leemos estos textos o cuando algunos leen estos textos, lo toman como que simplemente fue eso, una imposición de manos y por obra y gracia, así mágicamente se recibió este don. Pero nos está diciendo que no es así, fue dado mediante profecía. Y dice además con la imposición de las manos del presbiterio, ocúpate en estas cosas permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello si está invitando a que persista en ello es lo mismo que nos está diciendo en el capítulo eh, 14 verso 12 de Corintios donde nos dice procurar abundar en esos dones procurar abundar en esos dones es buscarlos no es algo que se recibe así mágicamente en un tronar de dedos, en, en un, eh, como muchos pretenden, en un eh, ordenarlo y que ya vino sobre las personas. No es así, nos está diciendo ocúpate en ello. Claramente nos está mostrando que es necesario ejercitarnos en esa, en esta fe, en esto que hemos aprendido, como se lo está diciendo al mismo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, es la única manera en que será edificada la iglesia, como nos está diciendo en el capítulo 14, verso 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, vemos que esos dones, no se adquieren así eh mágicamente como lo hemos dicho, sino que es algo que se busca, algo que se aprende, algo que en lo que hay que persistir, como lo dice aquí en el verso eh, Timoteo 4 4 13. Ocupate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Comienza con la lectura. Si nosotros no buscamos si nosotros no eh, queremos oír esa palabra inicialmente, entonces no tendremos nada de lo que el Señor promete. Por eso es que lo primero, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces vemos cómo realmente estos dones se obtienen. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos es el momento de pronto de hacerla bueno mi hermana Paula dice que lo ha entendido muy bien bueno eh no sé, mis demás hermanos si no tienen preguntas. Hermana, yo tengo una preguntita. A ver. Hermana, entonces, ya le comprendimos sobre el, el asunto del Kingdom Ministry, de la enseñanza que son las parábolas que que nos da el Mesías y la profecía que es la exhortación que hacemos debido a que hemos tomado esa enseñanza, pues el profeta exhorta al pueblo con la palabra. ¿Sí es así, hermana? Sí, sí, hermana. Entonces, ¿qué podemos entender con lo que yo le preguntaba anteriormente con respecto a esas lenguas que, que supuestamente hablan las demás iglesias y a la profecía que ellos dan de... Eso viene a ser... Es un conocimiento así como como el espiritismo, como otras... Otros conocimientos que son de maldad, de, que son contrarios a la palabra? Pues precisamente es porque no han aplicado lo que el apóstol recomienda en, en el 14.20, donde nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, es decir, no no tomen las cosas malas, Eh, livianamente eh, lo que les estoy diciendo, en otras palabras, lo que les enseño, sino eh, sean maduros en el modo de pensar. Y esa madurez, ya por eso la, la leíamos, que esa madurez nos hace referencia al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo, al entender lo que es realmente la palabra, lo que nos quiere enseñar. Eh, y vienen a ser interpretaciones de hombres que se han transmitido en eh, generación tras generación y, y así lo han tomado y así lo han eh, creído pero realmente hemos visto es lo que tratamos de, de entender hoy que no hace referencia a lo que por tradición se ha venido creyendo en muchos en muchas congregaciones no realmente que la escritura nos muestra que hace referencia entonces son falsas eh, falsas interpretaciones interpretaciones erradas, y que se han transmitido generación tras generación y que vemos que no tiene uh, argumento el escritural que lo respalde no no hay en la escritura nada que respalde esa manera de, de entender lo que son estos dones al contrario vemos que la escritura Nos enseña, nos enseña es que realmente hace referencia a ese lenguaje en el que Mashiach vino a hablarnos. También, eh, y ya para concluir, mis hermanos, quiero que veamos lo que es eh, nos está hablando en Hechos 2 y ya con esto vamos a concluir el tema. Vamos a ir a Hechos 2, mis hermanos. Luz, sí, si, mi quieres, eh, si quieres con mi hermano Jaguar el lunes y... Mi hermano, gusta, podemos ver esta pregunta que él estaba haciendo y lo estudiamos el lunes a la noche, como un tema de estudio en el en el grupo, como siempre nos juntamos los lunes, si le parece a él. Mi hermano Jaguar, si te parece podemos estudiarlo. Sí, hermano, con mucho gusto, lo que pases, qué pena con usted, a veces me comprometo y no le cumplo. Sí, mi hermano, trate de poder este lunes así vemos este tema, ¿sí? ¿Le parece? Pues claro, hermano, voy a hacer todo lo posible. Bueno, serían las 21 de mi país, que son eh, ustedes de... 21, 21 son las 9. Las 9 de aquí, las no de 15, qué... 15, la no 19 sé... de México. Aquí es la misma hora de México, aquí son las 9 Listo, acá sí. son las 11 y 23. Bueno, hermano. Bueno. Ok, mi hermano, esperamos entonces, mi hermano. Muchas gracias. Bien. Vamos a ir a hechos 2, mis hermanos. Vamos a ir a hechos 2. Leamos del verso 1 hasta el verso eh, hasta el verso 4, por favor. Cuando llegó el día pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.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 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego no dice de fuego sino como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos fueron todos llenos del rúah y comenzaron a hablar en otras lenguas según el rúah les daba que hablasen. ¿Qué es lo que qué es lo que hablaron o hablaban en esas otras lenguas vamos a leerlo ahí mismo ¿Me están oyendo mis hermanos? No sé qué pasó con mi equipo y algo veo aquí raro que no me deja ver nada. ¿Me están oyendo? Hábleme a alguien, por favor, porque no puedo ver nada. Eh, sí, se le escuchan mucho. Gracias, mi hermana. Si me dejan de, de oír... Bueno, lo siento. Bueno, dice... Eh, nos dice en el verso... Verso 9... Desde el verso 8. Vamos a leer y les dice así, como perdón, desde el 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en el en Mesopotamia. En Judea, en capadocia en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué? Verso 11, que dice, mis hermanos? Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. ¿Qué fue lo que el Espíritu les daba que hablasen? Las maravillas de Elohim. Así que cuando está diciendo... Verso 4... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo... Y comenzaron a hablar en otras lenguas... Según el Espíritu les daba que hablasen... ¿Qué era lo que hablaban? ¿Qué eran esas otras lenguas? Verso 11... Les oímos hablar en nuestras lenguas... Las maravillas de Elohim. Entonces... Vemos que esas otras lenguas que el Espíritu les daba que hablasen son las maravillas del Ojim. Lo mismo que hemos estado estudiando. Pero además nos dice que esas que les oían hablar en sus propios idiomas. Así que no son lenguas extrañas, desconocidas, sino en este caso que es excepcional en Hechos 2. Y es excepcional porque porque fue el cumplimiento de la profecía de Joel, como lo leemos del verso 16 en adelante, pero no nos dice que hablaran en lenguas extrañas, sino que estaban hablando en el idioma de aquellos que estaban presentes, y nos habla de, de cuáles, dice, partos, medos, elamitas, eh, los de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, pamfilia Egipto, Eh, áfrica y eh, regiones de áfrica y dice hablaban en aquella lengua les oían hablar pero qué era lo que el espíritu les daba que hablasen las maravillas de elohim cómo podemos entender la diferencia en aquel en aquella eh, manifestación de pentecostés perdón mis hermanos luz hay que destacar que esta es la fiesta en donde se ordena en donde se ordenaba por la torá todo el, el pueblo de israel que tenían que subir a jerusalén era una de esas fiestas por eso había tanta gente de todos lados no de todos esos lugares que te menciona ahí la escritura no sí así es mi hermano eh, en, en en esta fiesta es una de las tres como no ha, ha nombrado mi hermano que debían subir a jerusalén por eso estaba todo este pueblo reunido allí en la ciudad, pero vemos que eh, el, el cumplimiento de aquella fiesta solo vino sobre aquellos que estaban esperando o que habían creído más bien en la palabra del Mashiach, que les dijo, más vosotros id reunidos y esperad que yo enviaré la promesa del Padre. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Verso 9, verso 2. Um, verso Capítulo 1 de Hechos, verso 8. Pero recibiréis poder, y este es el punto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. ¿Con qué objetivo vendría ese poder sobre ellos? Para ser testigos, para dar a conocer a otros quién era aquel Yeshúa, aquel que había venido que había sido muerto en medio de aquel pueblo pero que también había resucitado ellos serían testigos mostrándole a los demás esas maravillas y se manifestó de esta manera el poder en que pudieron hablar o hacerse entender en otros idiomas en otras en otras eh, lenguas Como lo leemos allí, partos, medos, elamitas y muchas otras lenguas. Pero, específicamente, lo que el Espíritu les daba que hablar se dice que eran las maravillas de Elohim. Mis hermanos, ahora sí ya puedo ver el chat, así que si hay, eh, si hay alguna pregunta o si algún comentario lo pueden poner allí. Respecto a este eh, poder que ellos recibieron, mis hermanos, eh, les quiero hacer un comentario así rápidamente ya que, bueno, el tiempo se está acabando, entonces les voy a hacer un comentario respecto a lo del poder. Nosotros eh, hemos leído, ya en otras ocasiones, sobre todo cuando hemos estudiado del espíritu, del Ruach, eh, hemos leído eh, acerca de, de recibir este poder, que no necesariamente eh, hace referencia el tener el espíritu, a, a tener el poder eh, el espíritu eh, bueno, vamos a ver algunos ejemplos mejor para que entendamos pero antes de ver estos ejemplos quiero que leamos Jeremías 23-29 esto respecto a lo que leíamos hace un momento de que se les aparecieron lenguas como de fuego por eso leíamos también el verso 11 donde dice que hablaban las maravillas de Elohim Vamos a ver qué a qué hace referencia esas lenguas como de fuego. Por favor, leamos Jeremías capítulo 23 verso 29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Gracias, hermana. Allí dice, "No es mi palabra como fuego. Por eso dice, ci y, y hablaban según el ruaj le tabá. Y nos dice en el verso 11 que lo que hablaban eran las maravillas de Elohim. ¿No es mi palabra como fuego? Vemos entonces a qué nos está haciendo referencia con esto de que les aparecieron lenguas como de fuego. Ahora leamos también Jeremías 5.14, por favor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Elohim de los ejércitos. Porque dijeron, esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por lengua, y los consumirá. Entonces vemos que el Señor siempre compara su palabra como fuego. Por eso es que dice que se les aparecieron sobre ellos lenguas como de fuego. Porque lo que vino a ellos fue esa palabra. Pudieron dar a conocer las maravillas de Elohim. Pero vemos que ese conocimiento no les llegó así de la nada, no fue en ese momento así um, mágicamente, porque nos está diciendo que el Mashiach estuvo con ellos enseñándoles por 40 días. Además había estado con ellos durante tres años y medio ya enseñándoles también. ¿Sí mi hermano Marcelo? que con respecto a esto del fuego, también el mismo Mashiach está diciendo, fuego viene a echar en la tierra, y ese fuego que vino a meter, claramente son sus palabras, ¿no? Correcto, mi hermano, también, también lo dice el mismo, y qué quiero si ya se ha encendido, entonces, eh noticia que mi hermano Eliezer, dicen que Pablo habla lenguas angelicales, esto es por Hechos 13, verso 1, en Hechos 13, verso 1, Eh, perdón, Primera de Corintios, no Hechos. Primera de Corintios 13, verso 1, nos dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que ratiñe. Pero si nosotros revisamos la palabra que viene allí para angélicas, viene a ser la misma, la misma a uh, ángelos. Eh, nosotros sabemos que un, eh, o esta palabra... Eh, hace referencia a los ángeles o a los mensajeros Entonces, cuando nos está hablando acerca de las lenguas angélicas Cuando nos está hablando acerca de las lenguas angélicas Nos, nos hace referencia a ese lenguaje de los mensajeros ¿Cuál fue el lenguaje de los mensajeros? El lenguaje de los mensajeros, como nos dice Oseas o sea, 12, 10, nos dice, esos mensajeros, quienes fueron? Sus profetas, dice, y por medio de los profetas, perdón, dice, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de los profetas, de los mensajeros del Señor? Las parábolas, dice entonces, si yo hablo de lenguas humanas y angélicas, ¿Qué son esas lenguas angélicas? Las mismas lenguas que el Señor vino y habló, las mismas lenguas que hablaron todos sus profetas. Por eso nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, si yo conociera todos los misterios, es lo mismo que nos sigue diciendo. Si yo tuviera profecía y entendese todos los misterios y toda ciencia, ahí nos está explicando qué son esas lenguas angélicas. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No nos está haciendo referencia a un, a un lenguaje, a un idioma desconocido o de otra galaxia o de otro mundo. Nos hace referencia precisamente a ese lenguaje que usaron los mensajeros, los ángeles, los mensajeros, los malaj del poderoso, que fue como nos dice eh, o 12 10 por medio, de parábolas. Eh, no sé si queda claro eh, esto del lenguaje angélico. Muy bien. Bien, lo que les quería este, explicar o, o contar acerca del poder es lo que nos hace referencia a eh, en Números, por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Les había dicho que les iba a, a mostrar con con ejemplos esto. Vamos para Números, capítulo eh, 27, verso 18. El Señor dijo a Moisés, Toma Josué, hijo de Nú, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dice... Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Con qué objetivo? Dice que ya tenía espíritu. Él ya tenía el espíritu, pero ahora en Deuteronomio 34, verso 9. Vamos a ver para qué le fue puesta, o para qué fue puesta las manos de Moisés sobre Josué, aunque Josué ya tenía el espíritu. Le damos verso eh, 9 de Deuteronomio 34. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Entonces nos está diciendo para qué fue puesta las manos sobre Josué. Dice, y fue lleno del espíritu de sabiduría. Eh, olvidé el texto ahora mis hermanos, donde dice que Moisés debía poner sus manos sobre Josué para transmitirle ese espíritu que había en él. Es en, en Números 27, ahí mismo. Vamos a leer el verso 20 también. Allí dice 19 y 20, vamos a leer por favor. Es el mismo que leímos hace un momento. Bueno, lo leo yo, dice así. Eh, desde el 18. Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esa dignidad, ese poder, o ese espíritu de sabiduría, como lo está definiendo allí, vino por la imposición de manos. Él ya tenía el espíritu, él ya tenía espíritu como también... Vamos a ver en otro ejemplo en hechos en hechos 6 allí nos está hablando de, de los diáconos de los varones que fueron escogidos para una misión específica y vamos a ver qué ocurrió exactamente con ellos lo mismo que con Josué vamos a leer hechos 6 del verso 2 hasta el verso 6. Hechos 6, 2 al 6, por favor. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos y entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos,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 a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Muy bien. Entonces nos dice que escogieron a estos siete varones y nos dice que ya tenían el Espíritu Santo. Dice, escojamos a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora verso 8. Dice, en el verso 6 dice que les impusieron las manos, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando quienes orando les impusieron las manos. ¿Para qué? ¿Para qué les impusieron las manos? Dice, Esteban, verso 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, verso 10, pero no podían resistir a qué, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces vemos que aunque ellos ya tenían el espíritu, fueron escogidos y fueron, eh, se les impuso las manos, con una sola misión, ¿cuál era la misión?, ellos debían encargarse de la iglesia, ellos debían encargarse de la congregación, y por esta razón se les impuso las manos, para eh, llevar a cabo aquella función, aquella misión, y nos está diciendo que a causa de esto fueron, eh, eh, fueron llenos de gracia y de poder, y no había quien resistiera a la sabiduría y al espíritu con que hablaban entonces vemos eh, la diferencia en estos dos con estos dos textos mis hermanos que el espíritu está en, en, en todos aquellos que son fieles en todos aquellos que buscan al señor viene el espíritu a ellos pero cuando son designados para una misión específica como fue el caso de josué como fue el caso de estos varones, se hace necesario que sean investidos de poder, también como lo fueron los discípulos en aquella ocasión del Pentecostés. Cuando el Maestro les dice, más vosotros, eh, vamos a leerlo, Hechos 1, Hechos 1, verso 8, les dice, pero recibiréis poder, Cuando haya venido sobre vosotros el rúah y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, con este con este fin viene también ese poder, no solamente el el conocimiento, la sabiduría, sino también el poder. Y esa es la diferencia básicamente Eh, no sé si de pronto no queda muy claro hoy mis hermanos, podemos retomar el tema en otra ocasión, pero es básicamente la diferencia entre lo que ocurrió en Hechos 2 y lo que hoy en día puede estar ocurriendo, en Hechos 2 vemos que estos fueron designados con un objetivo, una misión específica como lo fue el caso de Josué también en la antigüedad y como luego Eh, después los mismos discípulos que ya tenían este poder también designan a otros siete para que cumplan con otra misión y también reciben este, eh, o son revestidos también de este poder o de esa dignidad. No sé cuál es la otra palabra que usa también la escritura para referirse a esa manifestación del Ruach que es en en señales, prodigios, milagros y todas estas cosas, pero qué es dado solo cuando eh, el señor eh, los envía con una misión específica bueno mis hermanos eh, espero haber sido clara en la transmisión de este mensaje y bueno no sé si hay alguna pregunta a um, si la podemos resolver en poco tiempo, la resolvemos y si no, la aplacamos para otra ocasión, mis hermanos. Pero si hay preguntas, por favor, pónganlas aquí para que las tengamos en cuenta. Ok, mi hermano Jaime. eh Es un tema bastante complejo, lo podemos tomar en otra ocasión con buen tiempo y seguro que lo haremos ya que el Padre nos dio oportunidad. Entonces, pues, para que lo tengamos bien presente... Bien, mis hermanos, eh, no sé si alguno de mis hermanos quiere hacer la, la oración para finalizar. Eh, para todos los que nos han acompañado en la radio, el Señor les bendiga, el Señor les colme de su de su paz, de su gozo, y que tengamos un, un Shabbat en Minujá con nuestros hermanos, con el Padre. Eh, Para mis hermanos acá en Skype también, muchas bendiciones. Que el Señor nos siga guiando por sus sendas de justicia y gracias por su paciencia, por su atención. Bueno, eh, vamos a orar, no sé si alguno de mis hermanos, un voluntario quiere hacer la oración para finalizar. Adelante mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre bendito, gracias por permitirnos un día más de vida y poder entrar en este día santo, en este día apartado, que debemos llamar dulce, delicia Padre, en el no debemos andar nuestros caminos, no tenemos que atender palabra de mentira, no tenemos que que recibir conocimiento que no sea sino el de tu boca, Padre bendito, gracias por, por permitirnos hasta hoy en día conocer y entender lo que lo que tú has querido, Padre, y que realmente no ha sido edificación para convertir nuestra alma, aún así somos tardos para, para oír, Padre, y por eso... Te pedimos y te suplicamos misericordia y que nos tengas piedad porque aún necesitamos entender varios misterios tuyos, Padre, y que nuestro corazón esté esté presto para entender, para oír de tu Palabra.